La otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa de La otra oreja. Eh, ya pasamos los 10 años. Exactamente, exactamente, Lara. Eh, bueno, un programa Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Bueno, Lara, lo iba a decir yo, ¿no? Ya soy Lara. Sí, ya sé. Hola, sí. Edunashman. Hola, hola, Lara. Este, bueno, este es un programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail otrooreja@gmail. .com. En el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a las radios que irradian esta emisión desde la Patagonia Rebelde hasta los alrededores de Nueva York. Mmm, suponemos que también Rebelde y emitido desde ¿Sí? sí, ¿no? Y emitido desde Radio de la Azotea. En la locución están Liliana Daunes y Quique Pesoa y Lara, por supuesto. Y y en la operación quién está? En la operación Pablo Gusso. Bien, bien. Eh hay otro Hola, abuelo. Hola. ¿Y vos quién sos? Yo las mansoya. Muy bien. Te quiero, abuelo. Te quiero. Y yo también te quiero. Este, y nos vamos a ver eh pasado mañana seguramente. Este, bueno, y y así comenzamos la otra oreja de hoy. Estás escuchando desde la otra oreja. Estás escuchando según la otra oreja. La otra oreja latinoamericana. Y son muchos los presos políticos, los procesados a lo largo de Latinoamérica. No solamente hablamos de Argentina, de los presos de los procesados de Karina Germano, una hermana de los procesados en las Iras por protestar, ¿eh? Allá en Argentina, sino también en México, son muchos los presos políticos, muchos los procesados y últimamente hasta los periodistas, ¿no? de los medios libres que registraban las distintas protestas sociales que se están dando y mucho aquí en México. Y en este programa dedicado a ellos, a los presos políticos, a los procesados. Tenemos de vuelta la presencia de Marisol, de Omar, de Humberto haciendo son jarocho por los presos políticos. ¿Cómo va? Hola, Edu, muy bien, muy bien, muchas gracias. Este de vuelta acá nos encontramos en un nuevo programa. Hola Omar, hola Humberto, están con las armas. ¿Lista? Ahí están las armas listas, están las armas afinadas, eh unas jaranas, ¿no? Este eh qué diferencia hay con el 4? Con el 4 venezolano, un 4 cubano, un cuatro... 4 Pues la diferencia acércate más al micrófono. Okay. Humberto, eh saludamos a tu compañera, sí. ah por supuesto. Eh, sí, que estaban por Buenos Aires. Este pequeño espacio para saludar a mi compañera María Compaño que ahorita se encuentra visitando a familia allá en Buenos Aires. Un besote para ella y saludos. Y bueno, pues la diferencia entre un cuatro venezolano en la música de joropo es que El cuatro venezolano este es la misma afinación y no hay mucha diferencia en realidad. Las cuerdas. Ah, también sí, no. las cuerdas porque yo estoy viendo tres eh, instrumentos de cuerda como guitarritas chicas, uno con 4 pares de cuerda, otro con 5 cuerdas y este también tiene 4 pares, ¿no? Pero es más grande que el otro. ¿Cuál es la característica de cada uno de los instrumentos? En el caso de las jaranas, eh bueno, es el tamaño les da les da la la textura al sonido, entonces hay jaranas primeras, segundas y terceras. Eh ¿cómo suena la tuya, Marisol? Esta es una jarana segunda. A de de acuerdo, a, de más chiquita a más grande, la primera es más pequeña, ¿verdad? Es más mm. aguda, más brillante. La segunda, que es esta, tiene un sonido más más espeso, digamos con más cuerpo. Bueno, pues esta además es de de madera de guanacaste, que es una madera muy muy dura, cuesta mucho trabajo a los lauderos trabajarla. Es de guanacaste y por lo general son de cedro, de cedro, de cedro mm -hmm. rojo. Omar, eh, tu instrumento acercándote el micrófono, contanos. Tiene 5 cuerdas solitas ahí, no los 4 pares que veíamos en la en la jarana anterior. Claro, este el instrumento que yo toco se llama guitarra de so o requinto jarocho, ¿no? Y a diferencia de la jarana es que esta va haciendo la la melodía, ¿no? De de los sones jarochos, ¿no? Y únicamente trae cuerdas unitarias, ¿no? Por decir decir. Este requinto tradicionalmente son de 4, el mío es de 5, que te da un poquito más de variante armónico, ¿no? Entonces, lo que voy haciendo es la melodía y la jarana va acompañando, ¿no? A salud. A ver cómo es, suena. Cómo suena. Sí. A ver. Qué lindo, es ¿eh? una muy lindo y unbarto que estás tocando vos. Pues yo estoy tocando una jarana tercera que es como la el de los prototipos en el instrumento del son jarocho. Eh la jarana más grande, la más grave y bueno, esto está hecha de cedro. Completamente de cedro y bueno, pues la suena. A ver cómo suena. armado el trío aquí nos disponemos a escuchar eh, son jarocho eh por los presos políticos con qué empezamos musicalmente Eh bueno, pues este es un son tradicional que se llama El Gallo. A este son le pusimos versos, ¿no? Uno de esos versos lo hicimos con los niños del Caracol Lagarrucha, uh -huh. del Caracol 3 donde están los compañeritos zapatistas. Lo, fue un, un ejercicio también que hicimos con ellos y y bueno, pues son versadas sobre este son tradicional. Ahí vamos, por la otra oreja. construyendo auto Por Porque... kë? La otra campaña ha dicho claramente que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. A Tenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra así lo entendió. Fue su nobleza y su compromiso con la gente de abajo la que los llevó a Texcoco a defender a esta gente. Ahora, hoy, nosotros, nosotras, la otra campaña no podemos hacer menos. En todo el país, Nos vamos a movilizar por esta libertad. Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, presos en el penal de máxima seguridad de La Palma. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y estamos acá en esta mirada colectiva desde Comán y Lel, eh, en esta Otra Oreja Latinoamericana que también... Desde Comanileles está haciendo una campaña para recaudar fondos para el aula agroecológica por la vida en el planeta en en las lomas del de Descambrai en Villa Clara en Cuba y unidos México, Cuba, también en Argentina, en Colombia, en todos los que nos están escuchando Acá en Chiapas estamos juntando materiales escolares, libros de agroecología y afines, también dinero. Eh, la información para esta campaña y para el programa también y para tantas otras movidas de Comanilel entra a la página www.comanilel.org. Eh, ahí toda la información y estamos acá en esta otra oreja latinoamericana por los presos políticos con son jarocho, con Marisol, con Omar, con Humberto. ¿Cómo seguimos musicalmente? Bueno, pues ahora les les queremos compartir un un un son eh que se llama Luna Negra del grupo de Los Cojolites, que es un grupo muy importante en el son jarocho, ellos hacen son veracruzanos, por supuesto y han hecho un trabajo de rescate de la tradición y de la música muy importante, convocan a un seminario en donde visita gente de todo el mundo para aprender durante una semana este los instrumentos del son, entonces ha crecido la la población jaranera importante. <risa> y y gracias a este trabajo de documentación que hacen que hacen estos compañeros de los cojolites y lo lo platico así porque este ahora eh, Beto y y Omar que que están quienes estamos aquí tocando, ellos son de del pueblo de los de los cojolites son como familiares de de ellos también y han crecido en esta escuela de de documentación y de trabajo de tallereo eh muy muy constante. Entonces, pues tienen ellos han son como producto también de ese trabajo de los de los cojolites, ¿no? Porque son del mismo pueblo y han crecido con ellos. Entonces, esta canción que vamos a escuchar es como emblemática de ellos, de la, la canción de la luna negra y tiene versos de Arcadi Hidalgo, que Arcadi Hidalgo es un jaranero de la Revolución, un jaranero, es decir, quien toca la jarana, ¿verdad? Eh de principios del del siglo 20, del momento en en donde está ya aquí la la revolución en nuestro país y él se dedica a cantar la a, participa de la revolución, pero también hace versos para la revolución. Entonces es un jaranero revolucionario en toda la expresión, en toda la extensión de la palabra. Y los versos de Luna Negra son versos de Arcadio Hidalgo. Son versos de él, entonces eh con una fusión nueva, digamos, ¿no? Con la aportación nueva del delson y pues será esa la que la que escucharemos. Ahí está, no podía faltar en la otra oreja. Luna në